Dos, tres, este domingo 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Este domingo. 6 de diciembre. Los tambores de todo el territorio. Tambores de todo el territorio. t a m b o r i l e s de todo el territorio. Llegan. Cantan. Los tambores de todo el territorio. Soy. Se abrazan. Tambores de todo el territorio. Resisten. Cantan. El domingo 16 de diciembre. Se encuentran. a m n v e r s n la llamada de candombe. Comparten. Tambores de todo el territorio. Suenan. la llamada de candombe. Vamos candor. a bailar. En la llamada de candombe. Thank you.